Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo al invitado del día, que es Álvaro Jaume, que está acá. Está libre. Está, <risa> está libre. No, está en cana. ¿Está, libre, como... ¿no? por Estoy... el <risa> está bueno, está bueno. Estoy excarcelado. Está excarcelado. No es una llamada que estamos haciendo, sino que está acá. Buen día, Pero saludo, bueno, ayer, buen día, bien bien bienvenido. Bueno, un saludo para todos buen día. bien Bueno, por supuesto que lo llamamos a Jaume por esto que conocimos la semana pasada, una causa que suponíamos estaba archivada, ya había pasado el tema, de golpe aparece reabriéndose una causa aquella que tiene que ver con la jueza Mariana Mota cuando fue trasladada cuando la sacaron del lugar en el que estaba eh, con investigaciones avanzadas en el tema de, de los derechos humanos en dictadura y que hubo una movilización y a raíz de la movilización varios compañeros quedaron marcados allí los procesaron y empezó todo ese proceso judicial que parecía que había terminado pero se reabrió Bueno, sí, podemos hacer un poquito de historia, o sea, ¿no? este, para que se entienda, digo, porque en, en definitiva es increíble como en el tiempo también muchas veces este, la memoria juega en contra, no hay que activarla porque... Bueno, y vamos a decir la verdad, nosotros mismos estábamos, charlamos ahora antes entrar acá al estudio, nosotros mismos estábamos en esa hipótesis de que acá se cerró roba la historia. Sí. Bueno, por empezar creo que vale la pena destacar. Primero que nada, un agradecimiento a la radio Ángeles que estuviste muy atenta llamando enseguida. Este, bueno, llamaron muchos compañeros cuando se enteran de esto. Nosotros todavía no nos encargamos de darle una difusión pública grande. Este, nos dimos tiempo porque en definitiva eh. urgencia no hay ninguna. Este, la historia es así. El viernes 15 de febrero del 2013 fue que se dio la gran movida en la Suprema Corte de Justicia. Ese día iba a trasladar, estaba definido, porque además es una operación que se hace con todos los jueces en general, este es un trámite normal de la Suprema Corte, ellos son los jerarcas, y, o oh casualidad, que ahora podemos explicarlo bien, porque, este pues claro, además el tiempo después nos dio la razón, ¿no? Ese día, entre los tantos jueces, unos que asumían, ascendían, y otros se trasladaban de distintas órbitas del Poder Judicial, a Mariana Mota, casualmente se la trasladaba de la órbita penal a la órbita civil. Sí. Y bueno, todos teníamos claro, Mariana tenía más de 50 causas de derechos humanos. En particular, la amiga, quien está hablando, nosotros fuimos los integrantes de este la denuncia que hicimos del el batallón, nada más que, digamos, el cuartel del Boiso Lanza, famoso histórico de la Fuerza Aérea, en particular comandado por la TAC, Tropa Aérea de Combate, que era la fuerza contrainsurgente o preparada, según los propios milicos, para luchar contra la subversión. Y bueno, y nosotros fuimos 22 compañeros, expresos, extorturados, asesinados, algunos de lo que se vivía en el Boiso Lanza, que denunciamos todo lo que ha ocurrido ahí una de las causas que tenía Mariana era la del bozo lanza. Claro. Pero también las presas. Fue general, tenía, ya digo, no quiero mentir y decir el número, pero más de 50 seguro claro. que tenía. En particular puedo contar cómo venía la causa nuestra en sí. detalle para que se entienda el porqué de la movida que para todos los que estábamos ese viernes 15 de febrero del 2013, fue una movida claramente política. Aquello de la justicia, poder autónomo, libre, e sí, independiente, sí. es un cuento de hadas que creo que en general la audiencia de la 36 lo tiene más que claro, pero hay hechos que confirman y son muy elocuentes y vale la pena sí. este mostrarlo claro. para que se vea, ¿no? Ubiquemos que sucedió Álvaro a mediados del gobierno de Mujica, segundo gobierno del presidente, Álvaro, de 2013, ¿no? perfecto, claro. y tener razón porque mira, yo primero quería ubicar en esto, en el expediente nuestro, por ejemplo, que es el que yo tengo clarísimo, venía muy acelerado denunciamos 15 oficiales es más, Mariana Mota, la jueza tuvo, para mí personalmente, una de las cosas de esas profundas de ética, uno interior que fue, me permitió el careo a mí, con uno de los milicos que trajo mi hijo Eduardo, que ustedes lo conocen sí. a la sala de tortura, pretendiendo bueno, mm. obviamente de que uno hablara, con ese hasta ese mecanismo llegaron ah, en el sí. uso lanza este y la tropa de agraria de combate y el oficial agraría, ¿no? Tres años, tres años. este Entonces Mariana Mota fue la que me habilitó, no me olvido más, en el 2012 a tener el careo con el mayor pinto que era comandante del TAC. Este, y bueno, imagínense lo que puede haber significado para un padre con toda la historia que antes, tener el careo con este milico, este oficial, este y la jueza fue impresionante. ¿no? O sea, tuvo ese coraje, habilitó de la causa nuestra tres careos Este, entre otros, Valde Martarocco, que también Ajá. ustedes lo conocen. Bueno, que estuve ese día conmigo también. bueno Y lo cierto es que venía a uno como dicen <ríe> en la batalla naval, a uno para procesar a todo el milicaje, ¿no? oficiales. Que se entienda bien, porque hay gente que no conoce el pasado y yo no increpo ni inculpo a nadie, claro. pero hay gente no sabe que la responsabilidad en la tortura y en todos los procedimientos era la oficialidad. Claro, claro. Y además con la línea de que todos deben torturar no sea cosa que alguno tuviera manos limpias y en el futuro, decían ellos, en aquel entonces se pudiera zafar de lo que pudiera pasar. Ah, claro. no Esa fue la línea ah, general. O sea que la línea general de las Fuerzas Armadas fue tortura a la oficialidad y todos metidos hasta el banco. entonces el para arriba. Alférez, eh, de desde Alférez. Desde los salidos recién salidos. Exacto, el alférez, los, los pichoncitos claro, de hijos de claro, su no madre ah, ya entraban de una. Férez, Alférez, en aquel momento renombrados, ya más que en la causa los pusimos, Frecia y Urbán, eran alférez, y uh -huh. no, Frecia ya era teniente, Urbán era alférez, vergüenza, vergüenza, uh -huh. ya venían entrenados, bueno, uh -huh. estaban entrenados, ¿no? Muchos de ellos, de los integrantes del TAC, fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Panamá. Uh -huh. O sea que aquí es otra también de, lo, de las cosas que uno olvida en este intento de lavarle la cara al imperialismo que sí. tenemos en la posmodernidad, es que estaba la escuela en las Américas, y claro. ¿sí? que todo el terrorismo de Estado tuvo fomentado, promovido, educado y organizado, estado a partir de, del centro imperial de Estados Unidos. no uh -huh. Yo recién le conté a un compañero que vino acá, porque ahora nos vamos de aquí, nos vamos para la UAM por la OEA Popular, este le decía que hasta los uniformes del TAC decían, ven y usa, todo, las ollas con las cuales cocinaba, los sí, cocinaban en el cuartel, todo. todo no. este Bueno, volviendo, Mariano Mota venía a uno, como dicen los gurises, a procesar a este milica, bien. a todo el milica, y eran 15 oficiales denunciados. Eso estamos hablando de finales del 2012. Eh, ¿Por qué está bueno tu recuerdo del Pepe Mujica? Porque en el 2013, comienzos de ese año, Mariana Mota, ustedes se ubican perfecto, periodista Página 12, sí, importante Diario Argentino, bien. le hace un reportaje, yo lo tengo, mm -hmm. le hace un reportaje Mariana Mota, sobre cómo avanza la causa de los derechos humanos en Uruguay. Sí. Y Mariana Mota lo que contesta en ese momento es que venía lenta, imagínense, y era la jueza que tenía todo en sus manos, la que para ella venía demasiado lenta, no hablo de impunidad, no lo simplemente dijo que la causa venía demasiado lenta en relación a lo que había que realizar, claro. procesar, judicializar, ¿no? Ese fue su gran pecado mortal. Sí. Primero, un detallecito, no sé si se acuerdan que a Mariana Mota ya le habían hecho una crítica desde la Suprema Corte de Justicia y la habían denunciado porque había participado en la marcha del 20 de mayo, sí. del, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Del, 20, del 2012, ahí está. Todo un escándalo como una jueza participó en la marcha de derechos humanos. Bueno. Después viene comienzos este reportaje, página 12, comienzos de el 2013. Y oh, casualidad quién sale al cruce de ese artículo, el presidente de la República. que dice en enero del 2013 nuestro querido Pepe Mujica, presidente más pobre del mundo, ex ahora? Este dice que no entendía cómo la Suprema Corte de Justicia no, no sancionaba juicios políticos de parte de un integrante del Poder Judicial, así es, sí. pero directamente le tiran acuérdense que no solo el presidente del PP el, el hombre orquesta y clave en digitar toda la estrategia era el amigo Huidobro, el querido Añato claro. era el ministro de defensa entonces, es más con ella, ¿no? es más Mota nos contaba a nosotros cuando fuimos de testigos uh -huh. digamos cuando fuimos a declarar que ella ¿no? mandaba conducido, no traer al juzgado a los oficiales de la causa y les contestaban del Ministerio de Defensa no sabían dónde vivían, que no podían encontrar dónde vivían pero literal ¿eh? hubo, uno hubo se sonríe en pero eh, qué cruel es esta historia el no, verticalismo exacto que desayuna bueno, digo, o sea, era una tomada de pelo a exacto también, ¿eh? exacto tu, era una tomada de pelo directa que hacía el ministro de defensa con la jueza, directa creo que ahí fue donde Mariana empezó a sentir dos cosas digo, yo lo opino hoy, esto es una opinión mía personal una lectura de lo vivido, ¿no? empezó a sentir hasta dónde había un pacto de impunidad increíble no fuerte, tremendamente fuerte y en particular de cierto sector dirigencia del MLN con lo milico y segundo cómo opera el poder militar este, de qué manera no contundente, agresivo sí. violenta, cosa que no nosotros habíamos aprendido en la práctica militante sí. en los cuarteles, en todo ¿no? sí. bueno, lo cierto es que de golpe y porrazo, 15 de febrero, viernes del 2013, o noticia, van a trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. ¿ta? Entonces, bueno, ahí es que ese día se convoca, digo para cerrar esto un poquitito y pensando, sí, no sé, bueno, conociéndolo, <risa> <risa> este ese día se convoca, y ahí convocan, que vale la pena que se sepa, todas las organizaciones sociales, PITZNT, FEU, por supuesto familiares, no. Crisol todo el espectro amplio convocaron a la Suprema Corte a la Suprema Corte, que quede claro esto porque el final es cruel, no mm. vamos a entenderlo ¿no? este bueno, se convoca todas las organizaciones sociales, por supuesto organizaciones políticas, todo, lo, realmente es más, yo tengo que confesar cuando llegamos ahí, yo fui con Diego, mi hijo claro, mm. cada uno fue separado, me acuerdo fuimos con Diego llegamos y quedamos impactados en la cantidad de gente que había mm. habría unos 2000 personas bajo en la Suprema ¿Mira? Corte de Justicia Abajo. Todavía no había llegado Mariana. Claro. Cuando llega Mariana Mota, es que entonces, digamos unos 200, 300, nosotros que teníamos 300, pero puede ser 200 a 400 personas, decidimos acompañarla y subimos todos en cuerpo, digamos, en colectivo, subimos las escalinatas y la acompañamos hasta el piso donde se hacen las ceremonias, en claro. el Palacio de Justicia. Bueno, y ahí arranca, no sé si quieren sí, contar, sí, un... sí, pero sí, eso fue ahora. la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero recién empezó. Ya seguimos. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Álvaro Jaume. Siempre había oído menta, que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Alejandro de Toledo dice, buen día, gran saludo para Álvaro y a todos los compañeros procesados por la Suprema Corte de Injusticia. Un titán, Álvaro, gran abrazo para todos, allá de los pagos. Bueno, Ale, un gran abrazo, compañerazo en la olla, en toda la barra de Toledo, ¿no? Ahí está. Estamos todos en la Ahí olla está. popular allá y bueno, y siempre... Sí. También él un titán. Sí, <risa> sí, sí. Eh, yo creo que hay que seguir con la historia, ¿no? Sí. El hilo... Pero para, la, para que la audiencia quede tranquila de que no estás corriendo hoy un riesgo por este pronunciamiento. Bueno, eh, sí no, está bien. Sí, no, dejo no, eh, del sí, preso. Sí. Claro, está, te voy a decir. Seguro. Hecho, no. eh, bueno. Me pasa algo en la calle. Eh, lo que sea ese eh, sí. y puedo y si la, la macaniego lo que fuera o, sí. o el fiscal decide imputarme claro si uno, con, con el amigo leal pasa de testigo a imputado pobre, mm. sí, pobre muchacho verdad este bueno me voy preso porque mm. no, no soy primario ¿no? claro y, sale, y creo que la situación real después pueblo lo podemos ver al final sobre todo para diego para mis hijos para eh, la gente va del indio que están en funciones ¿eh? uno está jubilado ¿no? claro este no deja de ser riesgo se jode cerrando un poquito la historia sí. para que se entienda y se vea porque está bueno que la gente maneje los hechos claro. incluso para nosotros mismos no subestimar tampoco cómo procede y opera el sistema y el enemigo en particular no este bueno ese día lo cierto es que sea se retrasa la ceremonia estaba fijada para las 11 viernes 15 estamos el 2013 sí. y ahí este primeroéramos ya les digo entre 200 y 500 pongámosle gente había una multitud grande arriba para los que estábamos ahí no en el, el escenario era una ceremonia pública de ser bueno eso está bueno que decís, porque hablar. que se sepa Todo lo que subimos lo hablamos de antemano. Es una es una ceremonia. Sí, claro. Hasta el día de hoy sigue claro. siendo. Que eso en la defensa costó siempre, ¿no? Bueno. Entonces, se dilataba. Por supuesto, lo único que ha ocurrió hasta que entran los coraceros, hmm. ¿no? Es cánticos, nada más. Eh, Mota no se va, es fuera. este Por supuesto, Benignato Huidobro cobró con los cánticos unas cuantas palisitas, la impunidad, ¿no? <risa> claro. Claro. claro imagínense, digo creo que llamas a, a la audiencia retentista, ahí vamos a volar, la verdad claro, la, imagínense la furia que sentíamos, la decepción que sentíamos todos los que estábamos en esas causas, y la gente en general viendo que estaban sacando a la jueza que realmente claro no iba a pactar con la impunidad para resumirlo, ¿no? no estaba dispuesta el chanchullo antiético de la impunidad, bueno entonces claro, estaba ese ánimo, para que claro. se entienda no meten lo milico y bueno, nosotros lo milico no, no, no nos movemos de ahí, eh, los empujamos un poquito, vamos a decir la verdad, pues está todo filmado además. O sea claro. que lo que importa es digo hablar la verdad porque está filmada. Y en base a eso se, las, las sentencias sucesivas se fueron argumentando y fundamentando. Sí. Los empujamos un poco para que no nos sacaran a nosotros. Y los, los creo que eran 10 o 12 milicos que entraron primero. Ahí a la, a la, a la hay como una especie como un hall previo al salón de la ceremonia, se fueron. Bueno, ese fue el episodio 1. Y nosotros nos quedamos firmes. Después, por supuesto, ahí el, el ánimo estaba caldeado. Ahí determinadas organizaciones, los hechos tal cual son, PITCNT, FEU, no tengo claro qué pasó con familiares y crisol en términos de organización, de colectivos. Claro. Bien nos consta, y es una cosa cierta, de que tanto FEU como PITZNT resolvieron bajar, uh -huh. o sea, se veían que el clima estaba caldeado, sí. seamos honestos, ¿es verdad? Sí, claro. este Y los restantes decidimos, acá no nos mueven, claro. de aquí no nos mueven. Bueno, la historia termina en que al final, bueno, por supuesto, nos meten 40, 50 milicos, aquello, se llena la Suprema Corte de Justicia de milicaje y resolvimos pacíficamente sa bajar, salir. Claro. Al cabo de horas, ¿no? De, de discusión, de movida, se quisieron llevar a alguna gente detenida, todo eso está filmado, uh -huh. entre ellos a Diego, por ejemplo, nosotros no lo dejamos eso, lo sacamos a lo méridos que habían agarrado, a Diego, por ejemplo. Pero una cosa que vale la pena, porque además esto, después está, fuimos a esta boca a mía, a todos lados de la tele, todo. no se rompió ese día ni un jarrón, ni un cuadro, ni una cortina, o sea, dicho hecho violencia no hubo ninguna. Uh -huh. Y la violencia mayor, como lo dije saliendo, ahí uh -huh. que está colgado todavía está en Canal 10, un reportaje que me hacen cuando bajamos, uh -huh. ¿no? Queremos decidido salir. Digo, la violencia mayor es que los torturadores. Uh -huh. Sabemos seguro, lo dijimos ese día, van a seguir libres cuando nos asesinaron, mataron, masacraron desde niños, mujeres, todo, ¿no? Esto es la impunidad sellada. Uh -huh. Eso lo dije ese día Había gente puede decir, no, casualidad, capaz que un trámite administrativo la pasan. Bueno, si algo quedó en claro, fue hasta dónde la movida política y que los violentos no habíamos sido nosotros. Los violentos son los que habían decidido dejar libre que mantuvieran la libertad, no los terroristas verdaderos de Estado. Bueno, eso fue el final de la parte, digamos, de la movilización, de la parte movida ese día. Nos procesan al cabo del año 2013, eso fue principio, ¿se acuerdan? Bueno, nos terminan procesando en noviembre la jueza Marialdo, porque el viejo código, nos termina procesando por azonada. Ah. Y para la breve, pues así después charlamos los procesos de fondo de las cosas, nosotros la peleamos y en el 2015, para que se entienda y se sepa bien, se gana la inconstitucionalidad, o sea, apelamos por el recurso de inconstitucionalidad al delito de azonada, y la ganamos. Uh -huh. Va. pasan 5 jueces después por ahí, es increíble la causa ¿Cómo? ¿la denuncia la hizo la Suprema Corte mismo? sí, claro, lo que pasa es, eh, ahí como nosotros exacto, la denuncia la hace la Suprema Corte está muy bien lo que preguntás es más, llegan a decir, ejemplo para que se sepa, porque eso es público los, eh, los, los testimonios, digamos están en todos lo, los expedientes ellos dice que no se animaban a salir de la piecita uh -huh. ¿se acuerdan? ¿Saben, ¿se acuerdan de Jorge Huevalpino? era el, sí, ¿cómo el, no? el, el muchacho este amigo, no dice que estaba tan en pánico que no se animaba a salir ¿no? éramos tan violentos los que estábamos ahí que no se animaba a salir de, de la piecita un no. costado acá había la sala de ceremonias ganamos la inconstitucionalidad entonces todos supusimos que iban a archivar la causa sí. el amigo subía, hoy diputado del partido colorado hombre importante en relación a todas estas causas. Hijo, digo por si hay gente que no lo sabe, que creo que hay que saberlo muy bien, dos cosas importantes se importan, Primero, hijo de uno de los generales más fascistas de la dictadura, sí, sí. eran los dos hermanitos Subía y Cristi, uh -huh. eran los ángeles que es de uh -huh. bebé todavía. ¿no? Claro. claro. <risa> este, era la, la tríada fascista, sí, prototípica, protofascista, eran los dos hermanitos Subía y Cristi. Bueno, el tío y el papá uh -huh. del señor este, ¿no? Bueno, este señor es el fiscal. Un detalle que vale la pena, cuando porque era el código viejo, que bien decías vos hoy, cuando nosotros vamos a declarar, que nos llama la jueza Merialdo, esto fue en el 2013, el 19 de, de septiembre declaramos, que hubo mucha gente allá abajo, su vía estaba presente. Entonces yo le pedí a la jueza Merialdo, que también estuvo notable, que pudieran entrar Eduard, Eduardo y Diego a la uh -huh. declaración mía. Y con su vía adelante... Relaté todo lo vivido. Lo de, como fiscal. Como fiscal. Estaba calladito en un rincón y lo encaraba. No se animó a hacerme una sola pregunta el señor. Le dije, ¿tiene algo que preguntar usted, fiscal? Uh -huh. Mudo estaba. Mudo. El señor este hijo de también de su uh -huh. madre que descanse en paz. Porque la verdad que me da una furia. Uh -huh. Porque este señor, cuando declaran la inconstitucionalidad y la ganamos, en una radio, no me acuerdo no quiero decir cuál, pero seguro fue un reportaje de prensa, uh -huh. en una radio dijo que él no iba a descansar hasta habernos preso a los que habíamos hecho de la asonada y él, una cosa que vale la pena entender por qué, se reabre, ahí se reabre el expediente él había nos había acusado a nosotros de atentado y no de asonada, uh -huh. y la jueza Merialdo nos procesa por asonada, entonces él tiene el recurso jurídico devolver con el fundamento que para él no era zónada, sino que era atentado Y reabrió la causa, ha este señorcito, en el 2016. Pero había dicho, sí. así como Mujica sí. salió a patalear, porque no de la Suprema Corte no ejecutaba a nuestra querida Mariana Mota, sí. este señor dijo que no iba a dormir tranquilo. Lo dijo así, ¿eh? Él, él lo tiene. Lo bueno es que él lo no tiene pelos en la lengua, el que quiera escuchar que entienda, que tiene adelante, ¿no? Mm. Este, como nosotros que tampoco, no iba a dormir. Como nosotros tampoco tenemos pelos en la lengua. Está bueno que sepa, bueno. Sí. En el mundo actual donde no hay enemigos, hay solo adversarios mm. y todos somos políticos. Bueno, yo soy un incorrecto, por suerte. Este, y él también es un incorrecto. Mm -hmm. O sea, hay que tener claro somos enemigos. Mm -hmm. Bueno, él dijo que no iba a descansar hasta no vernos por bueno, Él reabre la causa. Después él pasa para la esfera política que a manos de otro fiscal y arranca el proceso de vuelta hasta que en segunda instancia, porque el Uruguay tiene dos instancias, uh -huh. terminan sentenciándonos, que eso es ahora, sí. ¿no? Por atentado. El primer la, el, la, la en primera instancia el procedimiento es así. Atentadores en uh -huh. grado grave. El flaco Zavalsa, que en clase pase el flaco, lo extraña uno. El flaco Irma y lo más yo Había, porque no sé si ustedes se acuerdan que éramos siete Aquel uh -huh. día eligieron, capaz que para eso no le expliqué, perdón. Este, aquel día de de todo lo que estábamos allá arriba, eligieron siete sí. Sí. Patricia Borda, que es de secundaria, ¿no? Profesora, porque vale la pena saber los nombres. Sí, sí. Porque hay que saberlo porque es lo que están manejando Patricia Borda, profesora sí. secundaria. Jorge Zavalsa. Acá sentado Irma plenaremos de justicia, los tres jaumitos, el papá y los nenes, ¿no? <risa> el <risa> el trío Jaume. El trío Jaume y Aníbal Exacto. Varela, el inglés, claro. que en aquel momento era el secretario general de ADOM, ¿se acuerdan? Uh, sí, sí, sí, sí. Nos eligen esos siete. La causa de Patricia se separa. Ya incluso antes de la inconstitucionalidad, los abogados de ella plantean separar. Entonces quedamos un expediente por un lado el de Patricia y otro el de nosotros seis. Y ahí arrancó la historia de los seis. Entonces, se reabre el expediente con los seis. ¿Qué pide? En primera instancia, en este segundo tramo, ¿qué se pide? Se pide atentado especialmente agravado para, como autores, Jorge Zabalsa, Irma Leites y Álvaro Jaume. Como cómplices, Aníbal Varela Eduardo Jaume y Diego Jaume. Ese fue el primer pronunciamiento, la primera sentencia, en primera instancia que tuvo el proceso. Claro. Apelamos, como es lógico, bueno y lo que termina concluyendo, una cosa que al cabo de 10 años uno decía, ¿esto qué va a pasar? Porque además una de las juezas, un detalle que eh, no aclaré, para no entrar en toda la filigrana jurídica, ¿no? Una de las juezas, después que se declaró inconstitucional, había planteado archivar, archivó, mm. provisoriamente. Pues el fiscal está habilitado a, pedir a apelar que... ¿no? el archivo del expediente. Yo lo entré en mm. Y bueno, fue, ahí fue lo que hizo subía, ¿no? Apeló y dijo que nos se archive, que claro. se lo La apelió. Entonces, ¿cómo es la situación? Al día de hoy, la situación es que, faltando, porque vale la pena saberlo, ¿no? Sí. Toda la movida. Sí. Primero, el delito de atentado proscribe al cabo de 10 años, uh -huh. según el Código Penal. O sea, proscribe el 15 este de febrero. Este 15 de febrero del 2023 se cumplían los 10 años, la década. O sea, un de antes, de no un se, día antes. No un sea, día antes. Aunque proscribe antes. ya no se puede hacer más nada con eso. Claro, cosas. ahí automáticamente... Ahí no hay apelación, oh, no, no hay no, nada. No, claro, exacto. Entonces, <ríe> un, día un día antes... antes Cuando no, nadie hablaba del tema. cada uno, la, la audiencia de la 36, más que era, ni que hablar, que es más que inteligente, saque sus conclusiones. Un día antes, vamos a decir la verdad también, yo se lo decía fuera del micrófono a ustedes, cuando antes del fin de año nos reunimos, después de la muerte del Flaco, o sea, incluso antes, uh -huh. nosotros hicimos una reunión estando en vida del Flaco, el Flaco murió, ¿se acuerdan? El 23 de febrero del uh -huh. año pasado. Se cumplió, se cumplió un, un año. año esta vez, ¿no? Bueno, un, un mes, sobre fin de año del anterior, fue que nos reunimos, todos los seis con los abogados, en aquel momento estaba Salles todavía, y vamos a decir la verdad, más allá de que se hizo la defensa, había un ánimo, una sensación de que al cabo de tanto tiempo esto iba a terminar encajonado, uh -huh. tanto de los abogados como de nosotros. Sí, uh -huh. Hubo como una cierta lectura de ingenuidad, pienso yo por lo menos, yo asumo la mía, uh -huh. ¿no? cada uno De que esto iba a quedar. Estaba en el olvido, estaba en el pasado. O sea, así, faltando un crece? día. Bueno, faltando. Y bueno, y la verdad que después de eso no, nunca más hablamos nadie, ninguno nosotros, ¿no? Claro. Faltando, un día antes, Eloisa, la única, Eloisa es abogada, había trabajado en Fahundes, la compañera de Diego, dijo, dos por tres preguntaba, ¿qué pasará? Y ella como abogada se ve que tenía claro. eso tenía ese no sé qué, ¿no? Ese. Y compañera de Diego, que, entonces, bueno, ¿qué pasará? Y nosotros no le damos ni pelota, vamos a ver, la verdad, ni no. pelota. Y faltando... Horitas, había alguien que lo seguía alguien, tema, ¿no? alguien que lo sacó y además está interesante qué hacen, qué resuelven uh -huh. primero, una sentencia muy fundamentada porque la vimos, la estudiamos todos después junto con los abogados o sea, no fue una resolución rápida ni corta, ni escueta uh -huh. fue una sentencia fundamental contestándole a, a los abogados en particular a Fahonda, que fue el que llegó el que vanguardizó la defensa uh -huh. encabezó la defensa costando palabra por palabra, argumento por argumento, concepto por concepto. Y no procesan a los cinco, se o sea, redoblan la apuesta por autores, no hacen y fundamentan por qué. Que en parte tiene razón. Dicen, eran todos conscientes de que obstaculizaron. Y por qué, para resumirlo, en varias páginas de sentencia es nosotros cometimos, por primera vez en la historia del Uruguay, el grave pecado de mancillar, deshonrar el palacio del rey mm. es decir, de la justicia claro hicimos bueno, ¿eh? sí. un atentado y con que nos procesan nos procesan con dos años de cárcel que cuando son dos años, 24 meses estrictamente puede ser escarcelable mm. por eso estoy aquí tranquilo creo que por ustedes. una murga que dice ahora nunca fuimos monarquía pero estamos llenos de palacios bueno, ahí bueno. Está. bueno hacemos a una pausa. pausa la última pausa lo prenden me lo enchalecan y de malo y salte a ahora lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador vamos pues a un señorón tiene una casualidad ya se ve se remedió descuido que a cualquiera le sucede sí señor al principio mucha bulla embargo causa prisión van y vienen van y viene secretos admiración que declara que es mentira que él es un hombre de honor y la boca no se sabe el Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. ...que siempre oí menta, ...que ante la ley era yo... ...igual a todo mortal... ...bueno, manda mensaje... ...Gerardo y Alicia, dice un fraternal saludo... ...al gran militante social y ambiental Álvaro... ...aquí hace de que todos... ...todos los poderes... ...de este patio trasero, incluyendo la justicia... ...la manipulan y la tuercen... ...el poder imperial... Para imponer el IAS, Impuesto a las Jubilaciones y Pensiones, el gobierno de Tabaré cambió a dos integrantes de la Suprema Corte, la señora presidenta y un integrante que votaron en contra. Cierto. Eh, mostrando de qué se trata, ¿no? Mm. Después Néstor de la Paz dice, Buen día, un abrazo a Jaume y en él a los cinco condenados por la clase política que encaramados en los parlamentos operan para el imperialismo, juicio y castigo. Yamandú dice, y sí, Jaume, gran recuerdo de dónde proviene su vía y que justifica su propia comunidad, familia e intereses. Qué vital es organizarse, formarse y desarrollar esos valores, entre comillas, la familia. No hay otra forma, los aptos se suman y los oportunistas traicionan. Apenas no avanzan en la escalera jerárquica, Llevando al descreimiento a todos. Grande Jaume, muchos no entendemos la grandeza del alma humana por las debilidades. Está muy bueno. ¿eh? Muy bueno, Impresionante. Siempre, Impresionante. siempre muy bueno. Impresionante. Y Aide dice, saludos al compañero Jaume. Yo estuve ese día, había mucha gente. La doctora Mota, con una valentía admirable. Un ser humano excepcional, Salud. como pocos, Pero dice sí. Aide. Bueno... Hay que decir también que llegó eh, un comunicado sí. de la asociación donde Están, desde París, Francia, que habla de este caso y que hacia el final dice la decisión de trasladar a Mariana Mota, el gran jurista y defensor de los derechos humanos francés, Louis Joannet, había declarado en mayo de 2013 en París. Mariana Mota ha salvado el honor de la magistratura uruguaya. Lo que está en juego va más allá de Uruguay. La decisión de la Corte Suprema sienta un grave precedente que los estados depredadores, rápidos en dar vuelta a la página antes de que se pueda leer, probablemente seguirán, dice que la asociación comparte esas palabras, y los manifestantes ahora condenados a prisión no dijeron otra cosa. La asociación donde están expresa su solidaridad a los militantes condenados y que mientras en Uruguay, nostálgicos de la dictadura, y defensores de la, de la impunidad ocupan hasta los más altos cargos del Estado, nuestra asociación reitera su exigencia de verdad, justicia y memoria para que nunca más haya terrorismo de Estado, asociación donde están Francia, París 23 de febrero de 2023 brillante además ¿no? está muy bien, una de las cositas que bien. que además señala que Mariana Mota había procesado a Pero, ¿no? a Bordaberri sí ¿no? la verdad que es muy buena de todos los mensajes bien este sí. último este, este comunicado está muy bueno sí. una cosita que yo quería comentar de esto digamos bueno la situación llegó al día de hoy ha habido muchos este, mecanismos señales solidaridad que se dieron estos días pero en estos años yo creo que vale la pena señalar dos episodios que son significativos no uno el frente amplio con mayorías y es Ojalá estuvieran escuchando muchos Frente Amplistas y escuchen la 36, y no para caerles mal, pero algo tienen que saber clarito, es que el Frente Amplio tuvo toda la potestad legal para anular la ley de impunidad. Y no lo hizo. Es cierto. Lo que hicieron fue ayornar con el número, ni me acuerdo, ¿no? declarando los delitos de, de, de, de lesa humanidad claro. los delitos estaba claro, no que los derechos de lesa humanidad los derechos humanos no o sea entró en la categoría de reconocer que ahí sí en eso mariana y varios abogados e hicieron tú un, un allaggionamiento sí. <coughs> respecto a los derechos humanos uh -huh. en uruguay pero no anuló la ley de impunidad uh -huh. eso y sí, tuvo sí. legalmente es más <coughs> discúlpeme qué más la unidad popular propuso uh -huh. nosotros estábamos recordando acá con uh -huh. ustedes este de las primeros propuestas de proyecto de ley fue en comisión anular la impunidad uh -huh, sí. este no de anular la la impunidad y por supuesto silencio clausura absoluta uh -huh. entonces no salió ese, de comisión no salió a comer ese tipo de vergüenzas históricas es la que nosotros tenemos que... Y preguntarnos eso que decíamos hoy, porque recién que entró Fernando lo mismo, ¿no? Uno puede tomarlo alegremente, pero ¿por qué hacen estas cosas? Bueno, porque muestran que el sistema es muy contundente y hay límites que no aceptan desde el poder que se traería. No aceptan. Uno, que la justicia sea de alguna manera criticada. Por favor, la justicia es lo... el sumo. Eso me hace acordar Yo que uno, y algunos de ustedes lo saben Ángeles, vos que mm. no este, Entramos a los cuarteles cuando nos metían presos Y la primera máxima es El jefe siempre tiene razón sí. ¿No? <risa> Esa es la lógica militar sí, sí. Vertical el absoluta Verticalismo no, ¿no? no se funciona de otra justicia, manera Por favor, la Suprema Corte de Justicia Entonces, porque además No solo estaba la chamulla Política, obvia De que estaban sacando a Mariana para clausurar Todo lo que se venía Si es que ella seguía actuando como jueza sino que además no aceptaron ni siquiera que hubiera la crítica posible a lo que significaba eso era la ofensa de que estaba criticado que es lo que fundamenta la defensa actual la, el, el cuarto tribunal de apelaciones ¿eh? ahí estaba el Cali, el Eterno sí. y otros, yo ni me acuerdo los nombres ¿eh? sí, están por eh, ahí. Eh, ese tribunal sabe lo que hace? reivindica que la justicia es incólume no. impólume, ¿te aparece el Papa? no, este... <risa> Y se parece el papa no porque en definitiva el sí, cual no se equivoca. representa la verdad divina si sí, no se que la tierra no. entonces muchachos y acá miren qué evidencia que hay porque además tenemos la evidencia todos estos años de lo que fue la impunidad ¿no? es solo quedó el pobre ricardo percivale como fiscal con el nuevo código que es el encargado de los delitos de lesa humanidad claro. pero allá está remando un caso dos casos la historia es vergonzosa en relación o ¿no? incluso a otro proceso en américa latina y nosotros que somos tan tan criticones muchas veces y con razón a ver de lo que es el proceso argentino con sus vaivenes sí. reconozcamos que en los derechos humanos en argentina se hubo una confrontación y una clarificación mucho más clara por supuesto que hubo una lucha contundente sí. no desde abajo del movimiento social pero lo real es que hubo se llegaron a meter 300 oficiales sí. presos no entonces acá por favor no pasamos 20 y todavía seguimos en la cárcel VIP no yo me acuerdo Diego mi hijo, gustó ¿no? porque es futbolero era capitán de Nacional y fuimos al scratch en la cárcel VIP, fue un drama casi lo sí. lo echan de Nacional ese año 2005 es verdad Se inauguraba la cárcel VIP. O sea, les hicimos cárcel Vip. en televisión. En claro, momento, claro. Sí. Era una... ¿Cómo? Iba, ¿no? Un futbolero, capitán de Nacional. Estaba eh, la élite. Eh, ¿no? claro. En pleno auge del gobierno Frente Amplista, muchachos. Sí. A ver, los Frente Amplista. Reaccionemos. ¿Cárcel VIP? Sí. Para los torturadores, masacradores, violadores, asesinos. ¿No? Ya no digamos... Y, y Lucía y el Pepe, el pobre viejito. ¿Sí? Entonces... ¿Tabieres? Mujica yendo a visitar al, al hospital militar, a Dalmau ¿no? fue el primero el caso de dalmao bien buena memoria, no el caso de Dalmau no fue es. con Nidia Zabalsagaray uh -huh. claro, yo no quiero entrar en detalles porque daría la historia pero es el primero en actividad lo llevan a un cuartel de la republicana, no creo acuerdo en que lugar de la republicana el primero que le vamos a visitar es el presidente Mujica uh -huh. esa fue la señal que dio Mujica fue a Dalmau, Miguel Dalmau uh -huh entonces, ese tipo de cosas son bien como también visitó a los peiranos no, sí, sí, y, sí, no son opiniones, son hechos son hechos, son hechos. hechos. No opinión, y yo opinión. creo ahí está bien, la pobreza la chacra, todos ellos también viven una chacra lo que quiera muchachos, ¿no? es muy encomiable que no se enriqueció como Lula, mm. etcétera porque te dan una defensor, espada y vos peleás con un escarbadiente pero digamos, vamos a hablar la verdad muchachos, no nos engañemos los hechos son los hechos y vuelvo un momento del presente, ¿no? Porque después para cerrar un poquitito esto Yo creo Que recién lo charlamos con Fernando acá Yo creo que ellos Ellos sí, tampoco lo olvidan Nosotros no vamos a olvidar, claro. vamos a irla luchando Por verdad y justicia no Indefectiblemente porque más Las generaciones jóvenes tienen que saber estas cosas ah, sí. tiene que saber hasta dónde Fue cruel y brutal Bueno, ahora el otro día me pasó Que vieron que eh, procesaron en salto Al médico sí, sí Pero quedó libre Sí. obvio, es que el negocio está todo hecho para que quede libre ¿no? bueno en todo caso estarán diciendo bueno para ah, nosotros no nos pusieron, no quedamos atrás de la reja ¿no? sin vergüenza cuando ya, no, bastante, eh, es, es, es te, ya pero, tuviste bastante eso que acaba de decir Ángeles no vamos a decirle a la sociedad entera lo dije en esta boca mía muchacho todos nosotros pagamos atrás ah. de rejas, te, máquina, tortura etcétera, otra que no, pagamos, compare, pelo, pongamos pelo. la palabra sistémica de la ideología burguesa pagamos ¿no? los delitos sí, sí. y ellos ¿Qué claro, pagaron? A ver claro. muchachos, ¿qué pagaron? Sí. Festejaron, ¿no? Lo que están presos en esas condiciones fue, entre otros, por el accionar de juezas como como Mariana Mota, que, que son Marta. contaditos con la mano. Porque Pero no también. solo que el Frente no votó, la no, no anuló la impunidad, sino que se encargó, sus su principales referentes, bueno, Huidobro como ministro de Defensa, de obstaculizar las investigaciones, ¿no? Perfecto, como, perfecto. Como la propia Mota decir Bueno, eh, Cristina dice, gracias Radio, gracias Álvaro, hombres que hacen la historia... Eh, se comunicó también Soledad, dice eh, bueno, habla de otro tema no tiene nada que verlo, dejamos para después Marcelino, mandó un audio Saludo a, a Jaume y no, que el, el poder más grande de lo, que, de lo que se cree el poder está en todos lados maneja todo entonces acá está la muestra pero eso no es nada lo triste debe ser quien vende su vida al bajo precio de, de este caso no digo por más que quiero que, que ha hecho mucha propaganda a nivel internacional mu también es triste todo lo que lleva de carga encima porque hay un, un Mitch dice te perdono lo que me has hecho pero cómo harás para perdonarte tú mismo bueno mucha suerte ahí adelante. está muy, bueno, eso, eso está, está muy inteligente está muy bueno muy, muy bueno Marcelino. Eh, Amílcar de Maroñas dice, buen día, apretado abrazo a Jaume y a todos aquellos que están contra la injusticia grande la jueza Mota es Amílcar, Laura eh, buen día otra vez con lo mismo agradecería, nos pudieran iluminar sobre qué se sabe hoy de los restos de desaparecidos y de César Vega del Peri arriba Jaume, <risa> dice eh, y bueno Eh, la audiencia viene por ese lado Se ve claro quienes han traicionado Vivir en chacra con cuentas bancarias Pobre, no necesariamente Dice Soledad <risa> bueno. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esto ahora? Exacto, ¿cómo sigue? ¿No? Yo quería un detallecito nomás sí. decir Porque el otro día Hablando de las historias Crisol saca uno, no sé si ustedes lo conocen Un librito, se llama Crónica de los años duros No lo vi Bueno, eh y el hay títulos sí, títulos Sí, título estaba bueno, sí. yo escribí en el eh, escrito, somos los presos y parece que escribiendo ¿no? relatan uh -huh. historias, testimonios sí. de lo vivido. Van por el número 3. Y me pidió a mí si lo quería escribir para este 4 también. Uh -huh. Yo en el número 3, por ejemplo, relaté lo de Eduardo en la máquina, en el número 2 la visita que hicimos, porque una de las cosas que hicimos nosotros fue visitar el buzo lanza, ¿no? claro, y, sí. Imagínense lo que se le se le mueve a uno Cuando entré en esos lugares donde fue, bueno, todo lo vivido Y en este 4, mm. escribiendo a 50 años, el febrero puse. Claro. Relaté un par de cositas que quisiera estos sí, minutitos sí, que sí. quieran sí. decir que son importantes. Primero, yo no había pensado escribir. Y yo fui a comprar a Crisol, fui a comprar el 3 para sí. regalárselo a compañero. Bueno, sé cuando dejo la camioneta a una cuadra de Crisol, esquivo cuatro cuerpos volviendo en la calle a las ah. 3 de la tarde mm. en Joaquín requena ese es el Uruguay real sí, sí. de hoy. Miles en la calle, jóvenes, lo tenemos claro nosotros que estamos en la olla popular de Toledo. Sabemos la crueldad del sistema y yo todavía ahí no tenía claro lo o no Cuando llego voy a comprar, me atiende Valdemar que si llega a estar escuchando saludos, buenas de salud, este, un abrazo, buenas de salud, medio jodión. Este, y me dice, "No vas a escribir para el 4 bueno." Y yo salgo de ahí y miraba aquello, volvía a esquivar los cuerpos en la sí. calle, y digo, hay que escribir, hay que escribir, porque si en algún momento tuvimos razones para hacer una revolución y pelear por un mundo sí. justo, diferente, de libertad, de humanidad, de verdad, socialismo, con la cara que cada uno quiera, pero no capitalismo, bueno, si alguna vez tuvimos razones, hoy hay muchas más, no menos, muchísimas más razones para pelear por un mundo no mejor, Ay. distinto, nuevo, diferente. Entonces lo primero es que hay que escribir, puede que saber estas cosas. ¿Y por qué lo asocio? Después quería sacar con el colega del febrerazo. Lo asocio con esto del médico, que la semana pasada en salto la otra, se procesó más allá, está libre. ¿Y qué pasa? A nosotros en la tortura en las cosas que aprendimos más crueles. Y es el primero que procesan. Los que dejaban que no nos mataran, más allá de que después se sobregiraban y en algunos casos se pasaron de rosca y mataron, eran los médicos que decían hasta aquí claro, para... para poder sacarle, destruirlo y sacarle toda la información. Claro. Bueno, esa miserable función, ¿no? Eh, uh -huh. Otra que es juramento hipocrático, uh -huh. de los médicos, también está impune. Sí, y sí. tampoco se conoce. ¿Sí? Mirá mira que está en Europa, que están en reclamando. España, Entonces vale la pena decirlo, eh. ¿no?, porque son de las cosas que han quedado también calladas en la historia. Sí, sí. Bueno, eso, y, lo, y lo toco en este en esta parte, y puse a 50 años en febrero, porque justo era febrero, vino el 9 de febrero, y me acordé de todas las polémicas y discusiones de aquellos que pensaron que los militares peruanistas, sí. en aquel momento no existía el término progresista, insisto, por, para que no inventen cosas que no son, sí. ¿no?, no había era peruanista por la historia de Velasco en Perú etcétera etcétera que no daba hablar eso agregó se hicieron una yo, yo lo recuerdo incluso lo que escribí que el comunicado 4 poco menos que nos iba a salvar no a la patria de la corrupción y de la clase política y de los médicos por favor no estaba clarísimo a los meses nomás quedó clarísimo que venía, donde estaban las cosas en más, en aquel momento ya estaban torturando, ya estaba toda la historia del batallón Florida, ya de los ilícitos, etcétera O sea que el proceso de fascistización que vivió el país bueno, yo hablé el primero de mayo del 73, que fue el último público denunciando a nombre de la FEU lo que era la represión en los cuarteles entonces, ese proceso tiene una larga historia y todavía estamos en el DVD ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahí está lo difícil en este momento, porque también es real de que uno tiene que poner la verdad y la justicia como centro y a la vez sabe que están en la calle durmiendo, sabe que está el tema de la seguridad social, la reforma educativa, el hambre vuelvo, no, lo vivimos la olla, la falta de laburo. Entonces uno dice, la dictadura. Bueno, yo creo que hay que combinar en su conjunto, crear una conciencia global. Nosotros para esto puntual nuestro, bueno, quedamos que hay varios colectivos que quieren este convocar, se está llamando para una reunión el lunes 6 en Afur a las 18 horas Canelones creo que es, no me acuerdo, 2023 creo que es Afur, uh -huh. local de Afur donde se quiere hacer la movida acompañamiento no solo por supuesto que, que ustedes nos, ya lo decían al principio, esto a algunos, nosotros en particular, a los jóvenes al indio, después puede implicar un, un sumario a Nadeon a Eduardo Enutu en, en que está trabajando a Diego con el fútbol Todos estos son costos, uno de irme y yo que estamos más eh, claro. en la etapa de jubilación, es otra historia, pero siempre puede haber un costo, pero lo real es que acá lo que hay que sacar es un aprendizaje político hacia adelante. Y más allá de retomar el tema, trabajar el tema, creo que lo que no hay que dejar de pensar es que el enemigo está, ese enemigo, no es adversario. A ver muchachos, si dejamos la corrección política para el Parlamento... Y en la lucha, en la sociedad, nos damos cuenta que tenemos enemigos y que justamente tenemos que trabajar por las causas nuestras. Las que tenemos hoy nomás ya son enormemente grandes. Ríanse de la seguridad social con el SAFAP. Ríanse del hambre no que está viviendo. Ahora van a bajar todas las socias populares. ¿no? Entonces, es parte de la lógica que tenemos. Ríanse de que tenemos un nuevo paradigma educativo, dicen ahora, etcétera, etcétera. Si habrá temas que nos urgencian, sí, pero bueno, sí. lo nuestro en ese paquete de que se entienda que no queremos que vuelva ese pasado, pero sobre todo queremos en este presente cambiar hacia adelante. Tenemos que terminar, eh, Helen dice, sí, excelente dieron, no, más, excelente la entrevista, saludos y fuerza a Jaume, gracias a la imprescindible, ni olvido ni perdón, y el cura, dice impecable el amigo Jaume, a la jueza Mariana Mota, Mota la cocinó el ñato guidobro and Company. Siempre Avanti 36, dice el cura. ¿36 Avanti? Ni que Imaginate. Eso. Ya lo sabe, Clarito, una anécdota, si me da este minuto. ¿Sí? Cuando pasa, nos enteramos, Diego llama, que habíamos estado en esta boca mía, y le dice la chica Victoria, la conocen usted bien, dice, Diego, lo que pasa es que tu padre estos años, la figura de él, ah. ni nos contestaron, nada. Derecho a réplica, condenados. Gracias por, haber gracias, venido, gracias por haber venido gracias por haber venido